Enrique Cal, zonas, mesas, covín, cobines nueva esperanza, quieren levantar, viva. Emiliano Cardoso, buen día. Buen día Hernán, el saludo para todos y estamos ya en comunicación como lo habíamos anunciado con Enrique Cal, presidente de Fugman, para hablar a propósito, eh, o digamos con el disparador ...del de Día Mundial de los Sin Techo, que se va a estar conmemorando en los próximos días... ...con actividades también en nuestro país. Enrique, buen día. Buen día Emiliano, Hernán. este Un saludo para ustedes, para toda la audiencia. Un abrazo. Bueno, eh, comenzar eh, hablando un poco, preguntándote un poco eh, de esta conmemoración... ...que va a ser el 6 de octubre, el Día Mundial de los Sin Techo... Eh, de qué se trata y bueno, eh, por qué se están sumando ustedes también a las eh, conmemoraciones y a las movilizaciones que va a haber. Bien, eh, más que una conmemoración es un día de reflexión, es un día de de ponerle pienso a la uh -huh. cuestión. La, la ONU lo, lo ha tipificado como el Día Mundial del Hábitat y Mira. las organizaciones sociales populares del mundo entero hemos dado en llamarlo el Día Mundial de los Sin Techos, no no hay un hábitat posible digno mm. si una persona tiene que vivir en la calle o en condiciones infrahumanas. Entonces, para nuestras organizaciones, las organizaciones identificadas con los intereses y la necesidad del pueblo, hablamos del Día Mundial de los Sin Techos. Y este en nuestro país ya es, es este es clásico histórico que fue Juan este en ese en ese marco desarrolla una serie de actividades este una vez más reclamando reivindicando la postura de fu de que se cumpla el artículo 45 de la Constitución de que se asigne <ríe> en estos días además presupuesto este el presupuesto necesario para para salir adelante con con el déficit cuantitativo el déficit cualitativo, el déficit cualitativo. Eh, incluye además bueno una serie de, de, de organizaciones que algunas de ellas están nucleadas en, en un espacio coordinado por la facultad por la universidad de la república en la vivienda en diálogo este y por supuesto también siempre los los estrados de, de, de Fugón van a estar al servicio de las organizaciones populares en este caso el acto central del, digamos nosotros hemos dado a llamarlo el mes de los sin techcho este porque va a haber una serie de actividades entonces este ya se estuvo volanteando durante la semana de, la, de los viernes de septiembre en la plaza de en las dos plazas, Cagancha y, y, y Bomberos. Luego, el 6 de octubre, es el acto central en la Plaza Libertad, la Plaza Cagancha, más, más conocida como Plaza Cagancha. Ahí el destrado estará también la FEU, los, los estudiantes que están peleando también por presupuesto en estos días, y este un compañero compañera de la este vivienda en diálogo. El, representando una serie de organizaciones, mm. y por supuesto Fugan, pero además también va a estar hacia fin de una mesa redonda que se va a realizar en el Palacio Legislativo este también con motivo de la vivienda, con motivo del mes de los sin techos, del, del día de los sin techos donde entre otros varios invitados va a estar la Ministra de Vivienda este va a estar Fugan, va a estar FECO y va a estar la vivienda en diálogo eh, por supuesto también el senador Gustavo González, que ha sido un referente para nuestro movimiento, y hacia fin de mes vamos a estar presentando la cuarta edición del libro Los de Arriba, intentando abonar al debate del 1% para el 1%, esta vez con, con artículos nuevos, es un estudio sobre la riqueza en Uruguay que ya lleva su cuarta edición, y esta, en este contexto actual de discusión, y de elaboración de, de, de presupuesto, no de elaboración, pero sí de discusión de presupuesto, creemos que es un aporte más que interesante para las organizaciones populares uruguayas. Hmm. Así que es un mes con con bastantes actividades y cuestiones más allá también de las que se van a realizar en el interior del país, en cada una de las mesas departamentales de de, de Fugan, ¿no? Claro enrique eh, para contextualizar un poco y, y, y entender un poco la importancia de, de estas actividades eh, es bueno repasar un poco la situación de, del tema de la vivienda en nuestro país no con un déficit de viviendas muy altos eh, este número de las 80.000 viviendas que escuchamos uh -huh. cada tanto hace muchos años eh, pero ustedes también reivindican eh, una cartera de tierras eh, para que eh, el estado pueda digamos garantizar que haya lugar donde Eh, donde se donde pueda, donde pueda haber vivienda para la gente, ¿no? También teniendo en cuenta que eh, a lo largo de la historia las, las cooperativas han sido la, la forma, digamos, de, de organizarse y don, de la forma en la que más trabajadores han podido conseguir su techo. Sin duda, ahí metí varios conceptos. Primero que el déficit habitacional, el déficit cuantitativo en nuestro país es un déficit que se arrastra históricamente desde la del año 68 cuando se creó la Ley Nacional de Vivienda intentando justamente abatir ese o generar condiciones para que ese déficit pudiera ser disminuido. Bueno, no ha disminuido. No ha disminuido no porque primero que no es una no, no se construye por arte de magia, hay que generar, hay que asignar recursos, hay que generar las condiciones políticas, las condiciones Este, sociales para que eso pueda suceder y hasta ahora eh, y sobre todo después de la desaparición del Fondo Nacional de Vivienda ningún gobierno le ha asignado este o, o ha sido coherente en, entre su discurso y la práctica en la asignación de presupuestos especiales para la construcción de viviendas de interés social o sea y ese déficit seguirá in eterno si no hay decisiones políticas que realmente transformen la realidad acá y una vez más lo hemos comprobado no existe una o no hay una decisión política de abatimiento de la realidad porque lamentablemente además ese déficit está eh, alimentado por los sectores más pobres de la sociedad. Claro. Ah, no no no hay los quintiles más altos ninguno tiene problema, al contrario, tienen solucionar la vivienda mm. para su familia y de sus tataranietos. Entonces, el, el, el tema del déficit de vivienda es estructural y si no hay una política de Estado y una decisión política eh, activa, este proactiva en ese sentido, seguirá existiendo. Si le agregamos el déficit cualitativo, bueno, es desastroso. Uno de cada cuatro hogares en, en Uruguay tiene un, este, un indicador, por lo menos, de inhabitabilidad humana. Así que es un problema serio, muy serio el de la vivienda. Repetimos ese dato, eh, Enrique... Es uno uno de cada cuatro eh, este hogares en, en Uruguay eh, eh, aproximadamente tiene por lo menos uno de los indicadores de inhabitabilidad este eh, presente Ah pero lo no, que no quiere decir que no sea habitable pero la presencia de un solo indicador ya este lo coloca en una situación de mala calidad de vivienda sí claro. ¿sí? Eh, luego el, el, lo que tú planteabas la, la tierra, si, o sea, nadie construye en el aire, de, la tierra es imprescindible y el único organismo en este país que tiene la posibilidad de generar una cartera de tierra a nivel nacional, es el Ministerio de Vivienda, y nosotros hemos visto como en el pasaje de los distintos eh, de las distintas administraciones no hay una política de tierras activas, es ¿eh? verdad, hay llamados pero estamos hablando de tres cuatro llamados en 5 años que no llegan a cubrir la totalidad del país, sino en alguna de las localidades y ahí hay una omisión por parte del Ministerio de Vivienda en distintas administraciones de cumplir con su rol de este contralor de las tierras fiscales y de promotor de una cartera de tierras a nivel nacional. Entonces, tal vez en, en no sé, en un pueblo de Tacuarembó hay una cantidad de familias que quieren conformarse como cooperativa, que quieren conformarse como como núcleo este, para construir un, un complejo habitacional de, de vivienda de interés social, pero si no tienen tierra no lo pueden hacer. Y si no hay voluntad política del gobierno departamental, que es otro de las, las posibilidades las carteras de tierra a nivel departamental, el único organismo que puede proveerla se dice un organismo de, de carácter nacional. Bueno, el Ministerio de Vivienda, a lo largo de, de estas últimas administraciones, en los últimos 15, 20 años, no ha cumplido con ese rol a cabalidad. Nosotros creemos que es absolutamente insuficiente y hemos, hemos recorgemos el país y vemos tierra asciosa en en muchos en muchos centros poblados que podrían ser destinados a vivienda de interés social, pero que están presa o de los este de de, de aspiraciones caudillitas de algunos dirigentes locales o este de, de, de esa, esa de, de esos cuidados que tienen las distintas administraciones de no extenderse de la tierra por las dudas porque no hay y la gente sigue viviendo en ranchos, sigue viviendo sin nada, sigue viviendo pagando alquileres este espantosos o en el mejor de los casos sigue viviendo en la calle. Uh -huh. ¿Y qué pasa, Enrique, con el, el Fondo Nacional de Vivienda, que es una una figura, digamos, de la de la ley de vivienda de, del 68 que vos mencionabas? Sí. Pero ustedes dicen, bueno, hay que revitalizar ese fondo. Sí, el, el, el fondo primero, lo, lo ideal sería que, que se volviera a instalar, eso sería lo ideal. El fondo se alimentaba con un 1% de aporte patronal y un sí. 1% de aporte de los trabajadores. Este ese fondo desapareció en, la, en, en el año 2002 cuando la, la crisis económica y se gastaron los últimos ciento y pocos millones que había este que, que venían de ese fondo y a partir de ahí fue eliminado hay impuestos que pagan los trabajadores en el IRpf una de una de sus un, un porcentaje del irpf que pagamos los trabajadores el sector empleador va para la, el fondo de vivienda este para para lo, lo que sería el rubro de vivienda hay un porcentaje de rentas generales que aporta el estado que va para para el presupuesto de vivienda pero el sector patronal eh, a partir de la eliminación de ese impuesto directo, nunca más volvió a aportar este como como patronal no aportan así como ciudadanos como aportamos todo el, el, el irpf pero no como sector patronal específico entonces hoy por hoy el presupuesto de vivienda se sostiene sobre eh, el aporte del Estado y el aporte que hacen los trabajadores y las trabajadoras no está eh, en, en la presencia de los del empleador lo cual decimos que ya ya es una situación innegable y el al, de, al ser un impuesto que además depende de la voluntad política de cada gobierno cuánto le asigna a educación, cuánto le asigna a, a vivienda, a seguridad, etcétera el porcentaje de rentas generales puede variar entonces es un, un, un fondo que eh, que no está ligado a fondo Gennuino que no permite pensar en una política de estado en una política a mediano largo plazo y eso hace que por lo general vivienda sea un este un, un rubro residual en el presupuesto nacional nosotros hay, hay un dato no nos hemos tenemos una, una discrepancia muy grande con las autoridades y con, con algunos economistas porque se había planteado en el en el presupuesto, en el en el programa de gobierno gobierno actual se había planteado eh duplicar el impuesto, el perdón, el fondo, los recursos destinados a vivienda y apenas apenas estamos llegando a un 20, un 21% de aumento con respecto al presupuesto anterior. O sea, hay promesas incumplidas. No vemos en el presupuesto que el presupuesto es la expresión económica de tus objetivos políticos vamos vamos a hacer clarocier o sea, si yo quiero comprarme una casa pero todos los días me voy de fiesta uh -huh. este difícilmente voy a poder comprarme una casa Entonces si yo realmente mi interés es lograr transformar la realidad lograr mejorar la situación de inequidad de desigualdad y apostar a una a una sociedad transformada una sociedad Con, con sus estructuras este un poco más equitativas lo tengo que reflejar en el presupuesto porque si no hay un discurso que está eh, que, que tiene muy buenos contenidos pero tiene poco poco rasgos de realidad de realismo bueno creemos que eso pasa con con el presupuesto nacional no vemos que haya habido realmente una intención de priorizar vivienda los pocos recursos que hay están orientados hacia los sectores más vulnerables nos parece correcto pero lo que decimos que es absolutamente insuficiente y uh -huh. se sigue inventando con túya el decías el cooperativismo de vivienda que ha demostrado a los 50, a 55 años de su fundación de que nunca dejó de construir no hay un solo programa de, de vivienda una sola cooperativa hecha este un esqueleto cooperativo en ninguna ciudad del país y se siguen descastimando gastos eh, recursos para lo que serían los un proyecto que ha demostrado que con distintos sectores de la sociedad es una respuesta acorde. El, en el, los presupuestos históricos no vienen llegando ni siquiera al 0.5% del producto bruto interno. El año pasado en el gobierno anterior estábamos en el 4.70 y poco y en este gobierno estamos llegando apenas al 4 al 0. perdón, el gobierno pasado era el 0.47 del producto bruto interno y en este gobierno estamos rascando el 0.4% del producto bruto internacional. Ustedes o sea, están reivindicando es. el 1%, ¿verdad? para vivienda. Nosotros lo que reivindicamos es que en realidad es, sí, esa es una, una aspiración que, que se se traduce en lo que fue la el, la, la, la promesa de gobierno. Claro. Este en realidad nosotros lo que planteamos es que el, el presupuesto tiene de contemplar las necesidades del país, de las necesidades de la gente, de la necesidad de quienes más lo necesitan. Hoy este Uruguay tiene un este, un stock de vivienda este, libre, mm. de vivienda desocupada que, que nunca, nunca a Colote lo llega, nunca va a llegar a cubrir el déficit de vivienda porque no es una vivienda que esté destinada a ser ocupada por los sectores más pobres. La vivienda promovida, que son además en el gobierno anterior se mejoraron la, las condiciones para la ganancia y para el gran capital, este tienen un porcentaje de ocupación que nos llega al 50%. Todo el resto está libre y es, ha sido objeto de especulación inmobiliaria. La universidad lo ha demostrado este en su estudio, en su análisis luego la única consecuencia de esa ley este, fue la ganancia en el, el aumento de la ganancia del sector inmobiliario del sector constructor y el sector inversor entonces este realmente el, el, el, este presupuesto no refleja las necesidades de un pueblo que necesita construir este, más de 80.000 viviendas porque entendemos que es un dato ya que, que habría que actualizarlo ampliamente y uh -huh. Ustedes, Enrique, como Fugman, han estado eh, conjuntamente, digamos, en, en, en vínculo y en contacto con otras eh, federaciones de cooperativas de vivienda, ¿no? Eh, emitieron una declaración conjunta, de hecho, en los últimos días en las que bueno, enumeran algunas de estas principales reivindicaciones, ¿no? Uh -huh. También lo que tiene que ver con la exoneración del IVA a los proyectos de vivienda cooperativa, uh -huh. la agilización de los trámites en para la adjudicación del préstamo para la construcción de viviendas, todas estas uh -huh. cosas que después uno ve también reflejadas cuando cuando se digamos salen a la luz pública o incluso en, en, en la conversación con distintas personas decir, bueno, cómo las de, las distintas demoras que hay en este trámite no que las cooperativas tienen que, eh, que realizar para poder constituirse Sí este, y mira, el, el tema de las demoras este, tiene una sola explicación y es la, la plata, los recursos disponibles o sea, si hubiera un, una eh, un monto de de dinero este de, eh, acorde a la demanda de las cooperativas lo que la demora que tendrían este tendría que ver con simplemente ir pasando por los distintos tramos del que exige la ley en cuanto a, a personería jurídica aprobación de, de proyectos etcétera etcétera y una vez aprobado el proyecto ejecutivo que se dé lo okay que por parte de la arquitectura del ministerio la asignación de recursos como no hay como los hoy cann se inventó esta historia de los de los de los sorteos que no hace otra cosa más que dilatar este la, la posibilidad de construir porque incluso además después de pasar por tres sorteos la cooperativa accede directamente a la posibilidad de, de, de obtener el préstamo pero aún después de pasar el tercer sorteo pueden pasar hasta dos años este y, y que se apruebe su proyecto ejecutivo pueden pasar hasta dos años más hasta que se les aigne la plata o sea todo termina siendo un tema de recursos económicos y por supuesto el, el, el, las organizaciones populares hemos aprendido y sobre todo Fugan, que ha sido constructora de unidad en muchos en muchas en muchas instancias de nuestro país en la intersocial en, en en la solidaridad con la lucha de las organizaciones populares estudiantiles gremiales este la unión hace la fuerza entonces allí estamos con con las federaciones de cooperativas este uniendo nuestros planteos para para que bueno la voz se haga más fuerte y, y se pueda encontrar un espejo un poco más grande que refleje esta realidad bien Enrique recordemos los datos de esta concentración y acto que tienen el día 6 de octubre en el marco del día mundial de los sin techos Esto va a ser ahí en plaza libertad en plaza libertad el 6 de octubre que es Todos los, los primeros lunes de cada año es es, es la, la es el, el día del mundial de los sin techos este año tocó el 6 de octubre a las 18.30 horas habrá una concentración y acto en plaza libertad cual están convocadas todas las organizaciones invitadas todas las organizaciones que sientan que este día de alguna manera los representa en su lucha cotidiana Muy bien, Enrique Cal, presidente de Fubank, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, gracias. gracias.